¿Quién se sigue que está que cojo, ¡A tomar por culo! ¡Ay! ¡Fuera, otro! <risa> el Bada Roja, el Bada Roja, el Bada Roja, el Bada Roja. El Bada el Bada Roja. ¿Y el agua? ¿Y el, agua? ¿Y el, ¿Y el de Granollés. ¿Eh? ¿Eh? No sé, no. ¿Eh? ¿eh? El de Granollés. El de Granollés tenía un buen equipo balonman. tiene? Sí, tiene. Dame la boleta ahí al Pues ha perdido de anoche el nombre. que me gusta Costa Curta. Ha perdido, collón. ¿Costa <risos> <¿No está> Curta? Anoche, <risa> bueno, anoche estaba allí en el baile y digo, Antonio, Costa Curta. por qué te gusta Costa tío? Curta, Antonio? El nombre, no, no, no. El, nombre? Ah, el nombre. Es que el nombre es está... de, de puta madre, eh, tío, Costa Curta. algo abriado. Yo no lo conozco el nombre. ¿Dónde voy a Costa Curta? En el Milán, <risa> coche, en el del... Del... Del... Del... Del... Del... Del... Del... ¿Le aprendiste ayer? Pues no, bueno niña Le averiguó la vida y todo ¿Cómo se llama su